Bienvenidas y bienvenidos. A ver, vamos a imaginar un escenario que es, de verdad, el pan de cada día en muchísimas consultas de México y Latinoamérica, sobre todo en temporada de lluvias. Sí, uno muy conocido. Te llega un paciente con un cuadro agudo, fiebre, dolor de cuerpo terrible y un zarpullido. Y, pues, inmediatamente se nos prende el foco con tres nombres, dengue, zika o chikungunya. Ajá. Los tres comparten al mismo villano el mosquito Aedes y muchas veces andan circulando al mismo tiempo. Así que la pregunta clave es... ¿Cómo los diferenciamos? Exacto. Pero eso vamos a analizar a fondo estas guías clínicas para sacar esas perlas, esos tips que todo médico general necesita tener a la mano. Y esa es la misión, ¿no? Ir más allá de solo de solo enlistar los síntomas. El objetivo es que construyamos juntos un razonamiento clínico para poder diferenciar estas arboviroses desde que el paciente cruza la puerta. Claro. Porque, o sea, al principio se parecen mucho. Pero, ¿cómo evolucionan y los riesgos que tienen son radicalmente distintos? Totalmente. Se trata de entender qué pasa en el cuerpo, la fisiopatología, para cachar a tiempo a ese paciente que se puede poner grave, del que se puede ir a su casa tranquilo. Un error ahí puede ser muy serio. Totalmente de acuerdo. Entonces, empecemos por el principio. El paciente llega a la consulta, está con toda la fiebre. Aparte de eso y el malestar que son comunes, ¿Cuáles son esos detalles, esas pistas que nos hacen inclinar la balanza? Aquí es donde la buena semiología, la de verdad, se luce. Empecemos con dengue. La fiebre suele ser de inicio súbito, muy de golpe y alta. Pero si hay algo que te dice un paciente con dengue es la cefalea, el dolor de cabeza. Pero no cualquier dolor de cabeza, ¿o sí? No, para nada. Es uno muy intenso y lo describen, es muy característico, como un dolor retroorbitario. Te dicen, siento una presión atrás de los ojos, que además empeora si los mueven. Ah, el famoso dolor retroocular. Ese mero. Si un paciente te refiere eso, tu sospecha de dengue tiene que subir muchísimo. Es un dato clínico súper potente. Y aparte de eso, también está el apodo de fiebre quebrantahuesos por el dolor de músculos y articulaciones. Sí, las mialgias y artralgias son muy fuertes. Y leí en los documentos una descripción del exantema muy gráfica. Decían que es como islas blancas en un mar rojo. Esa imagen ya no se te olvida. Es la descripción clásica y es muy precisa. Ahora, si cambiamos de carril a chikungunya, la cosa es distinta. Si en dengue la palabra clave era dolor retroorbitario, ¿Ajá? en chikungunya, la palabra clave, y lo digo en mayúsculas, es dolor articular. Es el protagonista total de la enfermedad. De hecho, el nombre es muy descriptivo, ¿no? Sí, viene de la lengua maconde y significa aquel que se encorva. Y es literal, los pacientes se doblan del dolor. Has dicho que el dolor es el protagonista, pero, a ver, ¿qué patrón tiene ese dolor? ¿Cómo lo distinguimos de las artralgias del dengue o de otra cosa? ¿Afecta alguna articulación en particular? Excelente pregunta, porque el patrón la clave. A diferencia del dolor más generalizado del dengue, en chikungunya hablamos de una poliartralgia. Es típicamente simétrica y ataca sobre todo las articulaciones distales, manos, muñecas, tobillos, pies. O sea, no tanto en la cadera o la rodilla. Exacto. Es un dolor agudo, súper inflamatorio, que incapacita. El paciente te dice, doctora, no puedo ni cerrar el puño o no puedo caminar del dolor que trago en los tobillos. Es una impotencia funcional que no ves con esa intensidad en las otras dos. Entendido. Entonces, dolor detrás de los ojos para dengue, dolor articular incapacitante para chikungunya. ¿Y qué onda con Zika? Parece que es el más sigiloso de los tres. Totalmente. El Zika es un maestro del disfruz. A mí un dato que me vuela la cabeza es que hasta el 80% de los casos ni cuenta se dan. Son asintomáticos. ¡Órale! Y cuando da síntomas, el cuadro es mucho más leve. Una fiebre baja, febrícula, un exantema que sí tiene un detallito. Da muchísima comezón. Es muy pruriginoso. Ajá. Pero la verdadera joya del diagnóstico, el dato que nos tiene que prender el foco de Zika, es la conjuntivitis no purulenta. A los ojos rojos. Parece importante ese apellido de no purulenta, ¿verdad? No es el ojo pegado con la gaña. Para nada. Es una hiperemia conjuntival. O sea, el ojo se ve rojo, irritado, pero limpio, sin secreción. Si te llega un paciente con fiebre leve, un rash que le pica mucho y esos ojos rojos… Piensa en zika primero. Exacto. La sospecha de zika debe ser la número uno. Ok, creo que ya tenemos un buen mapa mental para empezar. Cefalea retroorbitaria dengue poliartralgia incapacitante, chikungunya. Y un cuadro leve con conjuntivitis, zika. Justo. Pero a ver, mi preocupación como médico siempre es, ¿qué se me puede escapar? ¿Cuál de estos pacientes que hoy se ve más o menos bien puede terminar en terapia intensiva en dos días? Hablemos de la evolución, porque ahí los caminos se separan muchísimo. Tocaste el punto más, más importante del manejo, sobre todo en dengue. Y es algo que las guías te repiten una y otra vez. A ver. En el dengue... El peligro más grande llega en un momento que es súper contraintuitivo, la defervesencia, de justo cuando la fiebre empieza a bajar. Claro, el paciente y la familia piensan, ah, ya voy de salida. Exacto. Piensan, ya la libré. Pero es justo en ese momento, entre el día 3 y el 7, cuando puede empezar la fase crítica. Y ahí es cuando la vigilancia de los datos de alarma es no negociable. Recuerdo la lista, dolor abdominal que no se quita, vómitos que no paran. Cualquier sangrado. Sangrado de mucosas, sí. Encías, nariz. También que el paciente esté muy somnoliento o irritable. O la hepatomegalia. Es vital entender por qué pasan esas cosas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo adentro? Lo que está pasando es una fuga de plasma masiva. El sistema inmune se vuelve un poco loco respondiendo al virus y libera un montón de sustancias, citoquinas, que hacen que los capilares se vuelvan porosos y, Imagínate una manguera con miles de hoyitos. Y el líquido se empieza a salir. Exacto. El plasma, la parte líquida de la sangre, se escapa y se acumula en el abdomen o en los pulmones. Y eso explica perfecto los laboratorios que tenemos que vigilar. Si se sale el plasma, la sangre que queda se concentra y eso es el aumento del hematocrito. Justo. Y al mismo tiempo, las plaquetas se destruyen y no se producen bien, entonces bajan. Un hematocrito que sube y plaquetas que bajan son la luz roja parpadeante de que la fuga de plasma está activa. Y el paciente está en riesgo. Exactamente. Recuerdo un caso. Un chavo joven. Se sentía mucho mejor al cuarto día. Ya no tenía fiebre. Estaba casi, casi exigiendo su alta. Y claro, uno podría confiarse. Claro. Pero le checamos la biometría y el hematocrito había subido un 20% en un día. Y las plaquetas iban en picada, abajo de 50,000. Esa es la paradoja del dengue, sentirte mejor justo cuando estás en la fase más peligrosa. Si la fuga es muy severa, caes en choque. Y eso es el dengue grave. ¡Qué buena historia para ilustrarlo! Ahora, mientras el dengue es esta bomba de tiempo vascular, el chikungunya va por otro lado, ¿cierto? Su problema es más bien a largo plazo. Completamente distinto. La mortalidad por chikungunya es rarísima. Su tragedia es otra. Es la cronicidad. La fiebre se va, el malestar agudo pasa, pero en un buen porcentaje de los pacientes, el dolor de articulaciones evoluciona. Se queda, se queda. Pasa una fase subaguda y crónica que puede durar meses o, como dicen los documentos, incluso años. Se convierte en una artritis persistente, que a veces se parece mucho a una artritis reumatoide. Híjole. Sí, se vuelve una enfermedad reumatológica crónica que te destroza la calidad de vida. Y no es solo el dolor, ¿verdad? Mencionan también tenosinovitis, una fatiga crónica que te tumba y hasta depresión. Te deja una cicatriz muy profunda. Así es. Y finalmente, Zika nos presenta un tercer perfil de riesgo. Uno que es casi invisible en el paciente que estás viendo. A ver. Como decíamos, la enfermedad aguda suele ser una cosa de nada. El verdadero peligro, la catástrofe, es para las mujeres embarazadas. Si se infectan, sobre todo en el primer trimestre, el virus puede cruzar la placenta y atacar el sistema nervioso del feto. ¿Y causar microcefalia? Microcefalia y todo un espectro de malformaciones que se conoce como síndrome congénito por Zika. Es la complicación silenciosa. ¡Qué fuerte! Y el Zika tiene otra cosa única que mencionan las fuentes, que es su forma de transmisión, ¿no? Correcto. Dengue y chikuguña son casi exclusivamente por mosquito, pero el Zika, además, se puede transmitir por vía sexual. El virus se queda en el semen por meses. Vaya, eso lo complica todo. Muchísimo. Añade una capa de complejidad enorme a la prevención y el consejo que tienes que dar. Entendido. Tres caminos totalmente distintos. Dengue, una emergencia vascular chikungunya, una enfermedad reumática crónica, y zika, una amenaza para el feto. Esto hace que confirmar el diagnóstico sea todavía más importante. ¿Cómo pasamos de la sospecha a la certeza? ¿Qué pruebas pedimos? Lo más importante es saber en qué día de la enfermedad está el paciente. Hay dos ventanas para el diagnóstico. La primera es la fase virémica, que son los primeros 5 a 7 días. Cuando el virus está circulando. Exacto. El virus anda en la sangre. Ahí lo que buscas es al virus mismo. Entonces, si el paciente llega con fiebre, ¿qué le pido? El estándar de oro para las tres es la prueba molecular, la RT-PCR. Es súper específica. Y para dengue, en esa ventana, tenemos otra herramienta buenísima, el antígeno NS1. Ah, sí. Es una proteína del virus que se libera un montón cuando se está replicando. Y la puedes detectar desde el primer día de fiebre. Te da un diagnóstico muy rápido. Ok, eso es la primera semana. Pero, ¿qué pasa si el paciente llega más tarde? Digamos, al día 8, ya sin fiebre. ¿El PCR y el NS1 ya no sirven o sí? No, ya no. Ahí entramos en la segunda ventana, la de convalescencia. El virus ya no está, pero lo que sí puedes encontrar es la respuesta del cuerpo, los anticuerpos. La serología. La serología, sí. Buscas anticuerpos IgM-1 que te indican una infección reciente, y los IgG, que hablan de una infección pasada. Oye, y en los documentos leí una advertencia muy específica sobre la serología para Zika. Hablaban de reacción cruzada. ¿Eso qué significa en la práctica? Es un punto clave. El virus del Zika y el del dengue son de la misma familia. Son flavivirus. Son flavivirus. Son como primos hermanos. Ajá. Esto significa que sus proteínas se parecen mucho. Entonces, los anticuerpos que tu cuerpo hace contra zika, por error, pueden reaccionar en el laboratorio con las proteínas del dengue. Y viceversa. O sea que te puede dar un falso positivo. Positiva para dengue. Por eso, en zonas donde circulan los dos, un resultado de serología solo, hay que tomarlo con pinzas. El PCR en la fase aguda es mucho más confiable. ¡Qué buena perla clínica! Y más allá de estas pruebas tan específicas, una simple biometría hemática que hay en todos lados nos puede dar pistas enormes, ¿no? Sobre todo para dengue. Enormes. En dengue la biometría es tu mejor amiga. La tienes que pedir diario. Lo primero que ves casi siempre es leucopenia, los glóbulos blancos para abajo. Y luego lo que ya platicamos. Luego la caída progresiva de las plaquetas y el aumento del hematocrito. Esos dos juntos te gritan que el paciente está en la fase de fuga de plasma. Y para cerrar el diagnóstico, mencionan una prueba clínica casi de la vieja escuela, la prueba del torniquete. La de Rumpelide, sí. Mide la fragilidad capilar. Le pones el baumanómetro al paciente, lo inflas a media presión por 5 minutos y si al quitarlo ves más de 20 puntitos rojos petequias en un cuadrito. Es positiva. Es positiva. No es exclusiva de dengue, pero en el contexto correcto apoya mucho el diagnóstico, sobre todo si no tienes laboratorio a la mano. De acuerdo. Ya tenemos un diagnóstico de sospecha o confirmado. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué hacemos? No hay un antiviral específico, entonces, ¿cuál es el plan? El manejo para las tres es de soporte y sintomático. Pero, y esto es importantísimo, hay una regla de oro, un dogma. Los pilares son... Reposo, muchísima hidratación oral y controlar la fiebre y el dolor. Y para eso, de entrada, solo hay un medicamento. Paracetamol. Paracetamol. Punto. Y aquí viene esa regla de oro que mencionas, que está en rojo y subrayada en todos los protocolos. Evitar los AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y, por supuesto, la aspirina. ¿Por qué es tan, tan tajante esta prohibición? Es una regla de vida o muerte en el dengue por varias razones. Uno, los aines afectan la función de las plaquetas y si tu paciente ya las tiene bajas, aumentas el riesgo de sangrado a lo bestia. OK. Dos, muchos irritan el estómago y el dengue ya de por sí puede dar gastritis. O sea, estás comprando boletos para una hemorragia digestiva. Y tres, te pueden quitar el dolor abdominal, que es un dato de alarma clave. El riesgo es altísimo. Regla no negociable, entonces. ¿Y dentro de este manejo de soporte, hay algo particular para cada una? Sí. Para dengue, si lo manejas en casa, es vital que el paciente use un pabellón, un mosquitero, incluso de día. Es cuando tiene más virus en la sangre y si un mosquito lo pica, va y contagia a otros. Una medida de salud pública. Exacto. Y si hay cualquier dato de alarma, se hospitaliza. El manejo del choque es con líquidos intravenosos con mucho cuidado. Y para chikungunya, si el dolor es lo peor, una vez que descartaste dengue y las plaquetas están bien, ya se puede usar algo más fuerte que el paracetamol. Sí, esa es una diferencia clave. Ya sin riesgo de dengue, los AINES sí son una muy buena herramienta para el dolor tan severo del chikunguña sobre todo en las fases que duran más tiempo. Entiendo. Y para zika. ¿El manejo del paciente es sencillo? ¿Dónde está el enfoque entonces? El enfoque está en la vigilancia de la complicación. Si tienes una paciente embarazada con zika, el manejo es un seguimiento obstétrico de alto riesgo, con ultrasonidos seriados para estar buscando intencionadamente datos de microcefalia. El foco no está en la mamá, sino en el bebé. Queda clarísimo. Si tuviéramos que resumir todo esto en una frase para cada enfermedad, un mantra para la guardia, ¿cuál sería? A ver, yo diría. Si el dolor está detrás de los ojos y el peligro viene cuando la fiebre se va, piense en dengue. Me gusta. Si el dolor de articulaciones es tan brutal que encorva al paciente y amenaza con quedarse años, es chikunguña. Ok. Y si el cuadro es leve, con ojos rojos, pero la paciente podría estar embarazada, la alerta máxima es por zika. Perfectamente resumido. Esto nos deja ver cómo un mismo bicho, el mosquito, puede traer tres dramas médicos totalmente distintos, ¿no? Dengue, la emergencia vascular. chikunguña, la enfermedad reumática crónica. Y Zika, la catástrofe teratogénica. ¡Exacto! Diferenciarlos a tiempo no es un ejercicio académico. Es buena medicina. Es la esencia de la buena práctica. Y para cerrar, hay un dato que a mí me pareció fascinante en los documentos. Cuentan que el virus chikunguña tuvo una mutación. Una muy específica que le permitió adaptarse a un nuevo mosquito, el Aedes albopictus, el mosquito tigre, ese mismo. Y eso hizo que su diseminación por el mundo fuera explosiva. Claro. Y eso te deja pensando, ¿no? En un mundo con cambio climático donde los mosquitos tienen cada vez más territorio, ¿qué otras adaptaciones de virus silenciosas, invisibles, estarán pasando ahorita mismo? ¿Y cuál de ellas nos estará preparando el escenario para la siguiente gran epidemia que viaje en las alas de un mosquito?